Para recorrer esta travesía con nosotros, ¿Hola? comunicate al 452-3074 i n c o dos Les digo que en el año 1979 grabó un disco hiper famoso que se llamó Touch. Seguramente van a saber que estoy hablando de un bajista muy conocido llamado Bunny Brannell, y que sin embargo hacía mucho tiempo que no, que no grababa y que no volvía a demostrar toda su capacidad, porque el último disco que había sacado había sido. A principios del año 2000 y era como algo así como l a z o o revisitado.、Eh, ese era el título formal de un disco que se llamó justamente l a z o o Los Ángeles, el zoológico de Los Ángeles. Y bueno, hacía bastante tiempo que no grababa y ahora acaba de editar Invent Your Future, Inventa Tu Futuro, con la participación de músicos. Más que conocidos y de las más diversas tendencias. Patrice r u s h e n tocando los teclados, quien a la vez está acompañado de un músico vinculado al rock progresivo, Patrick Moraz.、Eh, Virgil Donati, el australiano, tocando la batería, que es una bestia peluda. Chad Wackerman, músico de Frank Zappa, hace ya un, muchísimos años, también tocando la batería.、Eh, un guitarrista de Corea, Frank g a m Bale. Wawa Watson tocando guitarra rítmica, otro gran guitarrista, pero más vinculado a la fusión explosiva, Tony McAlpine,、eh, en Flugerhorn Albisutti, Doug Webb en saxos, Alec Perdigón en trombón, Joel Chase en la trompeta y podría seguir un largo rato. Es decir, b a n n y b r a n en esta altura del partido, no solamente es un bajista de excepción y ha grabado muy poco trabajo solista, sino que también ha formado parte. De una agrupación llamada Cab, con la que tuvo bastante suceso durante los años 90 y 2000. Y además, en los 70, finales de los 70, formó parte de la agrupación que en ese momento lideraba Chick Corea.、Eh, no agrupación, porque fueron discos solistas, tal vez unos discos poco valorados de Corea, que se llamaron Tap Step,、eh, y el otro era, bueno, se me fue. De la memoria, este, pero son discos del año 78 y 79, material que、eh, incluyen a Bunny Brannell、eh, tocando en su mejor momento. Le vuelvo a repetir, él empezó a hacerse conocido con el disco Touch de 1979. Bueno, tiene vinculación al jazz, tiene vinculación a la fusión. Y este, su nuevo disco, no escapa a esa regla. Así que los voy a invitar a meternos en un par de, sus, de los temas que incluye el disco, que en este caso、eh, una de ellas es más que conocida porque es un tema de Jaco Pastorius que se llama Continuum. Y posteriormente vamos a escuchar un tema que le pertenece llamado Esasani.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 you <laughs> Volvemos v o la v e m o s naturalidad del programa y lo vamos a hacer con lo que habíamos anunciado en principio: que era el grupo Beyond Turbines, que es una formación que lidera un italiano, dijimos Roberto Badoglio, bajista muy joven, 31 años, nacido en Trieste, por supuesto en Italia, y que tiene un solo disco como solista, y sin embargo es una de las. Voces más influyentes en su país dentro de la escena de la fusión. Aquí está acompañado por un tecladista estadounidense, un guitarrista alemán, un baterista australiano, Steve h a n d Josie Klush y Virgil Donati. Y vamos a escuchar una composición de este, su único material hasta el momento, con la agrupación Beyond Turbines, Más allá de las Turbinas, que tiene el mismo nombre que el disco debut. La composición elegida es tigre. bright In the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer? What the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What dread grasp dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? you、mm -hmm. Guion Turbines se llama este material. El disco se llama del mismo modo, es una agrupación liderada por el bajista italiano Roberto Badoglio. El tema era Tiger.